los m i l e n v o las lives, de tocar por todas partes. De, de, hacernos y, de, de hacernos lo todo. Estamos ¿no? con las energías para volver y sí, todo. Pues, y, obviamente estamos un poco trabajando, ¿no? Días de radio, protagonistas. s o a w a e r a w a o r u n a Way Lover Vivo yendo y u y, y e n d o sin parar Soy un Run, Run, Run Away Lover Y mi destino es escapar Soy un Run, Run, Run Away Lover Vivo yendo y u y, y e n d o sin parar Soy un Run, Run, Run Away Lover Y nunca miro hacia atrás Y canto Hey! hey, hey, d イ n イ i da di da di, hey, hey, d ヘ n ヘ i da di Runaway love girl Que está sonando lleva el título de Runaway Lover. Es el corte uno del primer disco largo de Santiago Delgado y los Runaway Lovers. Un disco llamado Por amor al Rock and Roll. Una canción esta que escuchamos, por cierto, que creo que esto da una declaración de principios. Hola Santi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy la q u é tal. Aquí estamos. Pues una canción que yo creo que para abrir el disco perfecta, ¿no? Una declaración de principios, digo. Pues sí, es una de las. La verdad es que es una de las primeras canciones que. Que compuse pensando en el grupo, vamos, en los Runaway Lovers. La verdad es que, bueno, sí es prácticamente una declaración de principios. Y bueno, hay. Lo único que tenemos unas cuantas declaraciones de principios ya, porque tenemos unas cuantas canciones que, pues, que tratan sobre temas de escapismo, de, vamos, de, de, de escapar un poco de la realidad, de huir, de, que en definitiva es un poco la filosofía. No sé no sé si es la filosofía del grupo, pero bueno, hay bastantes canciones que, que hacen referencia a, a esto. Por ejemplo, hay otra canción del disco que se llama Amante Escurridizo, que podría ser una traducción de Runaway Lover. Y, y bueno, también hace referencia un poco a esto mismo que te estoy comentando. Y la verdad es que compongo más canciones y, y me salen más canciones. De este tema, que en definitiva es un tema que no, que no dice nada, pero bueno, cada uno podemos escaparnos de, de un amor de, o del trabajo que nos, que nos tiene hasta las narices, o del jefe, o de cualquier situación que. Que sea mala para nosotros.、Uh -huh. Amante escurridizo o, por ejemplo, la chica de mis sueños. Y es que el amor también es importante. Más allá del amor al rock and roll, que dice el título,、eh, las chicas, ¿no? Y esos amores también son algo sobre lo que habláis en las canciones. Hombre, la verdad es que el amor es... te puedes a pensar y una vez estuve pensando ahí en la temática de las canciones del disco y la verdad es que sí, que. Hombre, el amor está ahí、eh, siempre, ¿no?、Eh, pero bueno, no sé, también es un poco referencia a la música que nos gusta, la música de los 50, de los 60, ¿no? Que hablan de, hablan de esa temática, además, con un. Con, no sé cómo decirlo, de una manera un poco blanca, ¿no? O sea, o sin, sin molestar a nadie, vamos. Pero bueno, sí, el amor siempre, sobre todo el amor al rock and roll y el amor a, a las chicas y, por, su, por supuesto, como dicen en esa canción, a la chica de mis sueños, claro. <risa> por cierto,、eh, has hablado de la década de los 50, los 60, no habría que irse tan lejos, pero en el año 2003 es cuando empezó el grupo, ¿no? Hace ya bastante. Pues sí,、eh, la verdad es que hace ya unos cuantos años. El disco,、eh... el disco se ha resistido, el primer álbum. Sí, se ha resistido bastante, sí. De hecho, bueno, este álbum son 15 canciones y lo llevamos grabando prácticamente desde el finales d del e 2007. Igual desde, desde, desde diciembre del 2007 hasta ahora, pues lo hemos grabado en diversas tandas.、Eh, la verdad es que a mí me gusta grabar así cuatro canciones, tres canciones. No grabar ahí doce canciones de golpe, que me parece un poco. Que también lo he hecho con otros proyectos, pero bueno, esta manera de trabajar me gusta. Es como, como si grabaras un EP o grabaras un single. Y yo creo que te centras más en las canciones, no sé, pero claro, lo que pasa es que van pasando los meses, cada uno tiene sus vidas y. Y tardas un poco más de tiempo en grabar las canciones, pero bueno, yo creo que es un buen sistema. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Tanto es así que Santiago Delgado y los Runaway Lovers cantan de una manera y sobre unas cosas que habrá quien, quien diga que, que, que es de modé. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno,、no、sé, yo es que no, no, no controlo los temas de las canciones. Yo creo que las canciones me controlan a mí, yo creo. Porque muchas veces una canción, bueno, por lo menos a mí me surge, pues no sé, de una idea, de una frase, de, de algo que has pensado, de una película que has visto, de. no sé, de, de, de, de una canción que has escuchado y que dices, bueno, pues, pues mira qué tema más bueno, no sé, o. No, hace, hace poco, pues.、Eh, compuse una canción de, sobre mi primera banda, ¿no? Y no está incluida en el disco, pero. Estaba escuchando una canción de d e n Bong que se, que se llama My First Band, y pues, pues pensé, joder, ¿qué, qué, tema más, ¿qué tema más estupendo para hacer una canción? n o Hablar de, de mi primera banda. Y luego, pues no sé, pensé, digo, pues, pues voy a pensar en mi primera banda. Y al final, pues salió el tema, ¿no? Y cada, cada canción es un mundo, y no sé, otra canción puede surgir por una frase que se te ocurre, o simplemente un coro que te lleva a otra cosa. Es que no sé, puede ser. Un, Muchas, hay, hay muchas maneras de, de, de acabar haciendo una canción, pero bueno, sí, la temática de las canciones de Lo s r a n a Will Over es un poco extraña, la verdad, porque mucha gente me lo dice, ¿no? Y bueno, no sé, a veces las canciones me controlan, y bueno, pues si tiene, tengo que hacer dos canciones hablando de flequillones, como están en el disco, pues, pues hacen dos canciones hablando de flequillos y de flequillones. Así es la vida. Santi, ¿te quieres peinar? Que sí, sí, me quiero peinar, porque tengo un pelo. Se puede decir que cuando me dejo un poco de flequillo, tengo un poco de pelo de señora, entonces me tengo que dejar un tupe así pequeñito y canoso ya. Es que ara, bueno, ara si, ahora si, que has me, comentado lo de los flequillones, me, me ha venido a la, a la cabeza esa canción, ¿no? Santi, ¿te quieres peinar? ¿Cómo es?、Sí. Como Ringo Starr, ¿no? Sí, sí, como Ringo Starr, sí. Pero es que, mira, por ejemplo, esa canción, yo tenía en mente una canción de Cookie Bars que, que se llama. La... ¿Cómo se llama? Lend me yo com.、Eh, y bueno, pues hace así. Cookie, cookie, lend me yo com. Yo tenía en mente esa canción, ¿no? Y pensaba hacer una versión. Y al final dije, pues, ¿por qué en vez de no hacer una versión, me invento una canción yo mismo y, y tiro adelante con el tema? Y al final así salió la canción, sin más. Oye, ¿crees tú que、mmm, la nostalgia a veces te puede?、Eh, hemos dicho lo de los f l e q u i l l o n e s Por suerte, hay que decir que todavía pelo tenéis. <risa> El figurín que a veces, que también nombras en alguna canción, que pues bueno,、eh, no, no, es, no sois deslogotipos、eh, sí. que hayáis perdido las formas ni la forma con el paso del tiempo.、Sí. Y bueno, pues habláis de muchas cosas. Pues digamos, me has dicho, quería hacer una canción también de mi primera banda.、Eh, se, se recuerdan muchos amores en tono adolescente.、Eh, no sé, hay una nostalgia ahí, de, de,、sí. justamente de eterno, ¿no? Teenager. Sí, sí, sí. Yo creo que、eh, la nostalgia y las cosas pasadas. Yo creo que siempre están dentro de miles y miles de canciones de, bueno, que hemos escuchado toda la vida. n o Y yo creo que es un tema muy recurrente, está claro.、Mm -hmm. Oye,、eh, ¿qué pasaría si hubieseis perdido el figurín ese que comentaba yo y el pelo? ¿Seguiríais siendo los, los mismos Santiago Delgado y los r a n a w a y l Overs con las mismas bueno, ganas de hablar sobre las mismas cosas? No te creas, ya nos a s o m o un poco de barriga ¿eh? por aquí. <risa> <risa> Pero bueno, no sé, bueno, siempre. No sé, yo creo que los... Soy... Los temas serían, seguirían siendo parecidos, aun si tuviéramos un poco de barriguita y, y no tuviéramos pelo.、Uh -huh. Hay algunos de los、eh, pues, artistas que citáis, que pueden ser vuestra influencia y,、sí. y que pueden aparecer en el disco, que tenían mucho pelo. Elvis, Ringo Starr,、eh, este lo, lo tiene todavía, o Johnny Ramone. Pero también hay otro que me hace bastante.、Eh, bueno, me l l a m a bastante la, la atención,、Dime. que yo creo que es un personaje esencial para entender el disco, que no tenía mucho pelo. Hablo de José Luis López Vázquez. Ah, bueno, sí, bueno, sí, José Luis López Vázquez. Es que sí que tiene que ver bastante en el disco porque una de las primeras canciones、eh, que se llama Anita pues hace referencia a, pues a José Luis López Vázquez y a aquellas películas de los años 60. Y la verdad es que ha marcado un poco esa canción, la estética del disco, porque a través de esa, a través de, de esa canción contactamos con Mario Feal, que es un artista gráfico de. En gallego, entonces a él nos gustaban sus, sus trabajos, ha hecho algunas, algunos dibujos de José Luis López Vázquez y nos gustaba mucho cómo lo hacía. Entonces nos pusimos en contacto con él a través de internet, y yo pensando, bueno, pues que no sé, yo pensando a ver qué, qué le voy a decir a este hombre. Y resulta que al final Mario Feal nos conocía ya de habernos escuchado en la radio y nos dijo que,、pues、eso, que, que, le, que le gustábamos mucho la música que hacíamos. Y a partir de entonces surgió una relación, y bueno, pues le dijimos: ¿Por qué no nos n o haces un dibujo de, de, de José Luis López Vázquez? Bueno, y al final nos hizo un dibujo de José Luis López Vázquez, y al final, pues ha, hecho, ha acabado haciendo el diseño de todo el disco. Y ha puesto dibujitos también de, de Juan de Palos, b de Johnny Ramones, de. De otro, otro dibujo de José López Vázquez y uno de Jonathan r i c h m a n también.、Uh -huh. Ahora que nombras a Juan de Pablos, por ejemplo, o a Jonathan r i c h m a n supongo que la canción, bueno, la canción 7 del disco, Juan de Pablos, evidentemente、sí. está dedicada a, pues, a esta i m i n e n c i a de los micrófonos y,、sí. y de la radio. Y por otro lado, la canción 13, Jonathan, pues será por el señor r i c h m a n n o Digo yo, homenajes sí, sí, también. también. La verdad es que. La verdad es que te. Tenemos muchas canciones dedicadas a, pues, a gente que nos gusta, la verdad. Tenemos、eh, Juan de Pablos, Jonathan Richman, tenemos canciones、eh, dedicadas, por ejemplo, también a los Jukebox Racket, hemos hecho canciones también a los Boogie Punkers. Bueno, la verdad es que a Jolly Ramone, por supuesto, también. ¿verdad? Pero bueno, son, la verdad es que bueno, nos, nos encanta cantar a, a aquello que nos gusta, claro. Oye, el twist te, te gusta también, ¿no? Sí, el twist me gusta, Porque me gusta. veo aquí en el disco hay tres canciones que、sí. ya en el título llevan la palabra twist: Tabardillo、sí. Twist, que ya de salida tiene esto como bastante m i gano,、sí, eh, sí. el twist del pisotón, que、sí. también, y luego está el Loco Twist. Sí, sí. Bueno, de hecho el disco se iba a llamar Santiago del Gaúl y los Runaway Lovers bailan el Loco Twist. Pero al final me gustó más el título de Por amor al Rock and Roll. La verdad es que, bueno, me, al final. Bueno, pero bueno, sí, la verdad es que el tour nos encanta y, y es una música alegre y para disfrutar y para pasárselo bien, sin más.、Uh -huh. Y bueno, y aparte que luego te permite hacer canciones tontorronas como las que hacemos, ¿no? Y bueno, no sé, sin más. Es un, es un divertimento.、Uh -huh. Oye, ¿crees tú que, que la base del rock'n'roll a d está ahí, en, en divertirse? Yo creo que sí. Yo creo que. El rock and roll está en divertirse y hacerlo lo más divertido posible. Lo que pasa es que ahora, claro, ahora el rock and roll ha cambiado bastante. Ahora hay mucho nivel técnico la gente que toca por ahí. Hay mucho, mucho nivel técnico. Y no sé, quizás a mí me gusta más、mmm, ese rock and roll que no está tan bien tocado, pero que guarda ese puntito de diversión y de. De desenfreno y así un poco un, ese rock'n'roll un poco deslavazado, pero quizás me gusta más que un rock'n'roll más técnico y, y todo tan pulido. No sé, no, yo creo que el rock'n'roll tiene que ser un poco, un, tiene que tener un pelín de deslavazado.、Uh -huh. Aunque bueno, el rock'n'roll desde sus primeros tiempos ha sido tocado por gente que. Que, que tocaba muy bien, la verdad, porque tú te pones a pensar en los discos de Jerry Lewis o de, o de Roy Orbison y están inmaculadamente tocados, vamos, es una cosa tremenda. Pero bueno. o p e r o q u é nos no gustan la, las grandes producciones?、Mm, hombre, a mí me gusta todo, ¿eh? grandes producciones, pequeñas,、eh, de todo. Lo que pasa es que, bueno, en nuestro caso, pues hemos hecho la producción que podíamos hacer, sin más.、Uh -huh. Sí que, sí, que es verdad que ahora me viene a la memoria una, una entrevista que mantuvimos no hace mucho cuando Doctor Explosión publicaron el último disco. Nos decía, nos decía Jorge Explosión que el rock era aburrido y el rock'n'roll a d era diversión y que ahí estaba la gran diferencia. Lo vuestro sería también rock'n'roll, a d más que rock. Está muy bien eso. Pues sí, yo creo que sería rock'n'roll. Rock. a d Bueno, no sé. Yo creo que. Yo no sé si definiría lo vuestro como. Yo sí, sí lo definiría como rock'n'roll, a d pero también es pop, no sé. Porque esto de las etiquetas, no no sé si lleva a algún sitio o no, pero yo no sé. Yo lo definiría como, como pop, pero todo tiene un punto, todo tiene un punto de rock'n'roll. a d No sé. Es, es algo inevitable, vamos.、Uh -huh. Al final siempre acaba, acaban sonando las cosas a rock'n'roll. a、uh、d -huh. A mí el disco, ante todo, me suena、uh, a otra época. Sí, sí, sí. ¿Crees pero... tú? ¿Crees tú que habrá quien, quien al escuchar un disco como este, hacerlo en el año 2010,、eh, pues sobre todo quizás si no está demasiado versado en, en el sonido、eh, sí. y en los sonidos rock and rolleros de toda la、sí. vida, se lo pueda tomar a chiste? ¿Que vea quizá una parodia? ¿Habrá otros q u e s e lo, lo tomen muy en serio y vean、pues、aquí、no. pura actitud? No sé, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Cómo crees、pues no、que la、no、gente sé, se lo yo, toma? No lo sé, no, no, no, no me lo he parado a pensar. e h Yo creo que sí es bueno. o a ú n a vez sí que pensaba en ese punto que tenemos un punto un pelín friki que.? No sé si me gusta o me deja de gustar, la verdad. Pero bueno, yo creo que yo lo que no quiero es hacer algo retro. Yo cante lo que cante, me da igual si es eh, eh, basado en los años 50, 60 o lo que sea. Yo quiero cantar canciones nuevas, propias. Y, y, y en el idioma que entiendo, vamos, en, en castellano, porque no, no controlo el inglés, no. No me salen las canciones en inglés. Entonces, yo lo que quiero hacer son cosas nuevas. Lo que no voy a hacer es、eh, 50 versiones de d、right、o u g h of Rain Mama o de otra canción parecida.、Mm. Oye, ¿qué planes tenéis ahora? Ya, ya que vemos que eres un hombre que mira así al pasado, pero bueno, el pasado está ahí, tomo lo bueno de ello, pero voy a bueno, por el, voy a por el tenemos, futuro. Tenemos, tenemos unos conciertos ahí programados y bueno, te queremos. Queremos visitar alguna ciudad así cercana, pero bueno, tampoco tenemos muchas ambiciones ni, ni nada por el estilo. Tocar, pasarlo bien y, y nada, e intentar grabar más canciones, si puede ser.、Eh, y por eso, pues、eh, intentamos ver e n d nuestro disco y, y a ver qué pasa, sin más. Oye, quien quiera más información en torno al proyecto, a este álbum, quien quiera el álbum, no sé, está en tiendas, ¿cómo se puede conseguir? Dinos. Pues. Se puede conseguir en Power Records, se puede conseguir en la Sónica, se puede conseguir、eh, también en el Café Residence. t o d o e s t á en、bueno, Bilbao. Sobre todo,、mm. se puede conseguir a través de la web, que es、eh, la web de h a n k y p a n k y que es el sello que nos saca. Eh, entonces, eh, marcáis h a n k y p a n k y en el servidor, en Google o en donde sea, y ahí os sale la derivación de blog, al Blogspot o al MySpace. Y ahí se puede pedir a un precio módico de 10 euros. Ajá, pues por 10 euros podéis tener este por fin primer LP de Santiago Delgado de los Runaway Lovers. Se llama Por amor al Rock and Roll y nos, nos lo está presentando aquí el propio Santi.、Eh, hoy en Días de Radio en BFM,、eh, bueno, con un disco que yo creo que, que ahora que llega a l fin de semana es un disco perfecto para montarse un guateque, hua, ¿no? Sí, sí, sí. Es un, es un disco jovial, refrescante. <risas> Perfecto para un guateque. Un disco divertido que lo recomendamos para que os peguéis un baile también p、pues、u este e s próximo fin de Y nosotros vamos a ir despidiendo justamente con alguna canción que, ¿por qué no?, Pues nos invite a, a menear un poco el esqueleto. A ver, Sandy, ¿qué canción puede ser? Pues, por ejemplo, Tabarillo Twist, o r i a que es, una historia, que es、eh, una historia verdadera que le pasó a nuestro percusionista. Que bueno, estábamos tocando en la esquena en Bilbao, en la sala esquena, y. Y en medio de la actuación le pegó al hombre un mareo, lo vio todo blanco y empezó ...empezó a medio marearse. Y nada, pues eh... ...pues nos dijo claramente que, que tenía que salir del escenario. Y dijo, nos dijo: tocar sin mí, que, que yo me mareo. Y entonces, nada, al bajar del escenario, seguimos,、bueno, seguimos tocando el resto del concierto nosotros y los otros tres del grupo. Y nada, pues al bajar del escenario dijo Juanjo, uno del grupo,、eh, dijo: Agorka, que es el percusionista, le ha pegado un tabardillo. Pues dije yo: Pues aquí tiene que, aquí tiene que haber un tema. Y de nada, tabardillo. Tabardillo, tabardillo twist. Y esa es la historia. j a a Esa es la historia del corte 4 Tabardillo Twist, uno de los 15 que tiene este primer trabajo de,、uh -huh. se, de Santi y los Runaway Lovers. Pues nada, Santiago, nos quedamos con el Tabardillo Twist. Esperamos que no nos dé ningún mareo y que podamos aguantar toda la canción, seguro que sí. Así que vamos a menear un poquito、pues、eso, las caderas a vuestro ritmo y a vuestra salud. Espero que os vaya muy bien y nada, que tengáis mucha suerte. Vale, gracias, j o s e b a Un、mañana. abrazo. Un, dos, tres, ¡eh! Yo me llamo Gorka y toco el cajón parroquial. Y conservo la sonrisa porque aún no sé lo que me va a pasar. El estómago vacío y las resacas se que c o m b n a fatal. Los juegos de la sala me achicharon y no paro de sudar. ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだい たたたたたたたたたたたた たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた BFM、「La Alternativa」